Lunes de 15:30 a 17 horas. Regresa. Prende buen comunicación mapuche. mapuche. Estaremos compartiendo noticias del val mapu. Epeu. Relatos antiguos. Música. Escuchanos por FM Alas 89.1. Radio comunitaria. Hueguayim <muchas> <muchas> Puramien Mari Lamien, Mari Mari Weñuy Amigos, amigas Inche, Susana, Lincán, Pinguen eh, Bueno, este, estamos en el Quechú Pelé. Quechú Programa, eh, muy contentas Y bueno, espero que nos escuchen May May Pulamien, inche Vanessa, Mije, Vanessa Mijánco Pinguen. Tañilof eh Kurrama por los Wechan, Tañilonco Wecha, Facundo Jonesuala Pinguein, eh, preso político mapuche en el CCP de Temuco. Eh, buenas tardes a todos y a todas. Estamos estaremos transitando frente a Nebwen. A partir de, de este momento, de 15.30 a 17 horas, por aquí por FMALAS 89.1. Así que las invitamos y los invitamos a compartir la tarde con nosotras. ¿Qué ley, la mía? Mari Mari Compuche, Mari Mari Compu Wenuyanay, Incheta Aoka Mishanyanko Pinguén, Tanyil Lof, Pulof en Resistencia Departamento Kusamen, Tanyil Onko Wichafe Facundo Yones Wala Pingué, preso político mapuche en el CCP de Temuco. Eh, muy contentas aquí de estar en Radio Alas compartiendo eh, esta tarde, hermosa tarde en Puel Mapu eh, mucho sol, así que me imagino que también mucho trabajo eh, pero esta es la hora de estar escuchando su entrevista, porque estamos casi a media tarde. Fue ¿no? ahí tomando su matecito, conversando y, y compartiendo un poco de información eh, que traemos para esta tarde de 12 de octubre del 2020. Saludamos desde aquí, desde el Frente de Neuen, un Futapango a todas las Slofan Resistencia, a toda la gente que lucha, a todos nuestros Pulamien, a todos los Wenui, compañeros de lucha que nos acompañan y agradeciendo desde ya al colectivo de alas. Feliz eh, también. Asimismo, le vamos a recordar las radios que nos están retransmitiendo durante la semana. Radio Kuruf eh, está está en vivo el programa que es una radio Guluche eh, Radio Picunche de Quilicura que está en el 107.9 eh, también es una radio de Gulumapu en Radio Sudaca se re, va a retransmitir el jueves de 14.30 a 16 horas eh, y en Radio Fogón, que es la radio de Loyo, de la vecina comunidad de Loyo El viernes de 14.30 a 16 horas y es el 97.3 el dial Bien, se pueden comunicar con nosotras eh, al WhatsApp de la radio, que es la forma más fácil y barata por estos tiempos. 2944-802315, también el 44 -93 -150. Así es. Bueno, esta tarde tenemos muchísima información, también haciendo memoria de por qué hoy en Cuelmapu estamos en un feriado eh, sería nacional FL, y también nacional. allí en el Gulumapu, en ambos lados de la cordillera y eh, estamos, vamos a conversar sobre ese tema Tenía, trajimos un texto aquí la Lamien para compartir después tenemos algunas acciones que se han realizado hoy 12 de octubre allí en el eh, del otro lado en el Gulumapu. tenemos Epeu, tenemos dos EPEU para compartir, eh, uno que ya estaremos compartiendo en breve. También... Bueno, también vamos a compartir información sobre la minería que se quiere desarrollar en Río Negro. Así que vamos a estar eh, haciéndoles una invitación, así que estar atentos y con papel y lapicera en mano para estar, le vamos a tirar unos datos allí para que puedan comunicarse y estar atentos a las páginas donde se difunde esta información sobre la minería luego eh, tenemos un texto sobre los antiguos árboles eh, los antiguos árboles de, de Hualmapu eh, también vamos a, a estar trayendo información sobre medios masivos de comunicación que todavía no está corroborada la información pero sí sobre la justicia chilena que le niega eh, la prisión Domiciliaria, prisión preventiva, Arlonco Huechafe, Facundo Jones Guala, allí en Temuco. Feley, estamos esperando una comunicación allí con su abogada también, Karina Riquelme, ojalá que pueda ser posible. Así que desde ya eh, están todos invitadas invitados a eh, compartir el aire de FM Alas aquí en Frenten Neuen. Feley. Vamos con un tema musical. Feley. El EPO. Mary Mary Beny, Mary Mary Lamgen, Mary Mary Mapuche geleden. por esta canción queremos homenajear a nuestro Beny Lemoel Fernández y así a todos los Benys que han dado resistencia a Mapuche. Soy Mapuche, orgulloso de mi tierra, de la sangre que llevo. Bye. En los bosques del sur de Chile Vive desde tiempos muy antiguos Y La araña madre Quien le enseñó a las primeras mujeres mapuche El arte del tejido Para que éstas se lo enseñaran a sus nietas Es por esto que cuando nace una niña Se hace una rogativa Y su padre con otros parientes van al bosque a buscar tela de araña, que luego le ponen entre las manos para asegurarte que de grande sea buena tejedora. Había mucha gente sabio, porque nacían los niños, las niñas, especialmente para que se hagan el café, lo llevaban en la montaña a donde haya más tela de araña. Y esa tela de araña le pasaban en la mano, en dedo de la mano, para que sea mejor tejendera, mejor hilandera, se preocupaba. Pero eso era, cada cual lo hacía uno, porque había muchos secretos. Y eso era, no era para, para todos, sino que era para algunos, por lo mismo había muchos repetos. Había muchos imán entonces muchos rituales eh, hoy en día entra en una montaña uno a veces llegan, sacan diüeñas. antiguamente no, sacaron diüeñas, de lo decían los pichiquetes los somos. le decían, cuidado, en la montaña van a ir ustedes tienen que pedir primero tienen que pedir los nien maúsa en maúsa quienes son los en maúsa que es la naturaleza que está ahí que viven ahí ellos son poderosos aparecen pueden aparecer de distintas formas pueden aparecer animales pueden aparecer como personas entonces es el es el respeto que ha, que había y todavía existe Comtahin PIUKEMEO, piu PULUMEO, meo, kom ta'ing piu lumeo. Ito filmo Kom walmapu, ha'iu klay, ha'iu klay. Hakuinga, hakuinga. Ta'ing weneto ta mapu, ne mapuche, weneto i tamapu, ne mapuche. Bueno, aquí continuamos en el segundo bloque de Tantrar Neuen. Eh, recién eh, les compartíamos un ep de Yallín Cuyé. Es la araña tejedora que tiene conexión con la feminidad allí de, del pueblo mapuche. Eh, y antes escuchábamos una canción. Una, es una cumbia mapuche que es una canción en honor a un guaychafe caído, a Lamien Lemuel Fernández que fue abatido también el año pasado allí en el Gulumapu eh, es un poco de música también eh, bastante nueva y creo que es bueno también tener la memoria presente de todos nuestros caídos bueno, ahora vamos con el tema del día el, el tema del día, 12 de octubre bueno, nos vamos a ir un poquito para allí, para el otro lado en este caso, ahí al, al Gulumapu que también es un incentivo a todo Hualmapu, eh, tiene que ver con una acción que se llevó el día de hoy. En el día, en el día de la Resistencia de los Pueblos Originarios, el Movimiento Mapuche Autonomista y la CAM, Coordinadora Arauco Malieco, realizan un traún, Limpieza de Monocultivos y Recuperación Productiva de Territorio Mapuche, Recuperado a Forestal Mininco. Como parte del proceso de recomposición nacional mapuche, comunidades mapuches en resistencia y la coordinadora Arauco Malieco realizan despeje de monocultivo en territorio huenteche, Lof Temulemu Chico, en predios usurpados anterior, anteriormente por la forestal Min, eh, Mininco. Las recuperaciones productivas son parte de una batería de acciones para terminar con la producción del capital por parte de la industria forestal y reconstituir la if eh, Mapuche en un proceso de transformación de la realidad en territorio ancestral. Estas acciones se realizaron hoy 12 de octubre en el Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios del Avia eh, para este, con este tema también vamos a compartir con ustedes eh, dos textos, dos audios, quiero decir, muy cortitos. Uno es eh, del vocero de la CAM, en La mien Héctor Yaitul, y el otro audio pertenece a Lonco Pichum, que es del LOF Temulemu. De Felipe Peñi. Dentro de nuestro planteamiento está la resistencia y la reconstrucción. ...por lo tanto, esta es una expresión que siempre nosotros hemos desarrollado... ...que llamamos las recuperaciones productivas... ...pero con un fin último que es la transformación... ...por eso hemos denominado a los procesos de lucha por la autonomía... ...como eh, acciones directas... ...como acciones que tienen que ver con transformar esta realidad... ...de despojar de ahora... Eh, ...la reproducción del capital... ...y reinstalar el mundo mapuche... ...a través de... ...lo que nosotros entendemos como... ...la hitrofil mapuche... ...por lo tanto... ...el primer paso es... ...despejar... ...las la forestales que son las expresiones más dañinas de la Mapu y recomponer el, el espacio territorial, la tierra particularmente y, y el agua, para, porque para nosotros significa desde ahí también recomponer el mundo mapuche en sí. Esa es la idea que nosotros queremos eh, señalar en este momento en que se conmemora la resistencia de los pueblos originarios en la Vía Ayala. Sí. Bueno, estamos en, en, en este momento, en proceso de limpieza, eh, queremos volver a, a darle productividad a esta tierra que, que está con eucalipto, a través del control territorial, esto, esto es el trabajo a través del control territorial que estamos desarrollando, la comunidad de aquí, la comunidad de Emulemos Chico, en la cual estamos hoy día eh, desarrollando este trabajo, ...y protegiendo por supuesto el, el agua, la, nuestra naturaleza, nuestro eh, mm. filtro él. ...así que mediante este proceso de recuperación de trabajo estamos... ...del queyugún, mm. del mingaco, estamos reconstruyendo también nuestro mundo mapuche. Mm. Feliz mm. momento. Bueno, escuchábamos aquí entonces dos audios de la actividad de hoy, 12 de octubre, allí en las tierras recuperadas en el Gulumapu, eh, a través de la Coordinadora Arauco Marieco Cam y las en Resistencia de la Lof Temulem. May, bueno, eh, hoy, 12 de octubre, en eh, la MIEN decía que es el día de la resistencia. Eh, bueno, esta fecha que se llamó Día de la Raza hasta, hace, hasta el 2010 y que desde ahí comenzó a llamarse Día de la Diversidad Cultural. Eh, todo tiene un, una razón de ser, digamos. Eh, cuando hay que explicar es, qué significó el 12 de octubre para los pueblos originarios es muy complejo y, bueno, eh, no hay este, adjetivos que alcancen para, para dar cuenta de lo que significó para nosotros este proceso solamente se puede tomar casos y hablar de cifras en esos casos como para dar idea de idea de cómo cambió el mundo para los pueblos originarios de América, que hasta ese momento, eh, no, que nunca se hubieran imaginado que iban a llegar eh, en barcos eh, los españoles y que eh, movidos por la avaricia, por eh, el deseo de las de las, las cosas materiales que habían acá el oro, la plata las, eh, los cultivos y todo lo que descubrieron eh, lo que ellos no tenían eh, iban a provocar semejante genocidio ¿no? como fue el que empezó a ocurrir a partir de que en, en 1492 llegó Colón eh, diez años eh, después, en 1500 20, en 1500 desde el año 1500 empezaron a llegar los demás ¿no? y ahí tenemos a Cortés que llegó a México y bueno México es eh, un, un país que tenía una gran diversidad de pueblos originarios eran muchos pueblos muy diferentes entre sí eh, había este, mucha riqueza cultural eh, y en el transcurso de unos pocos años, eh, desapareció el 90% de la población, quedó el 10% de la población. No solo por la guerra, porque venían y los atacaban y los mataban, sino porque bueno, los españoles usaban todo tipo de, de formas de, de, de atacar a los pueblos originarios. ¿no? Los engañaban porque a algunos grupos les creían, entonces entraban, los engañaban. Eh, les daban ropa con viruela, los contagiaron de viruela a propósito. Eh, entonces este gran número de personas que murió, murió por que los españoles eh, los atacaban, pero además les provocaban la muerte de todas las maneras posibles, digamos. Eh, por ejemplo, encarcelaban a sus, a sus líderes, eh, ...tomaban a las mujeres de los líderes y las violaban... ...después de violarlas se las pasaban a la tropa para que las sigan violando... ...una serie de atrocidades que no tiene, que no tiene nombre... Que, no tiene, ...que nunca, nunca los pueblos o originarios hubieran imaginado... ...digamos que iban a llegar a ser semejantes atrocidades... ...regar la tierra con la sangre... Y, ...y matar a los, a los líderes y colgar partes de su cuerpo en varias ciudades... ...para que todos vieran lo que ocurría si, si se rebelaban, para, que, ...para expandir el miedo, digamos. Y bueno, todo eso que ocurrió en México... ...por dar un ejemplo de uno de los tantos países... ...que perdieron eh, pueblos originarios... ...de los cuales no sabemos eh, cómo era su música... ...qué pensaban, qué comían... Eh, no tenemos idea porque mataron a todos, absolutamente a todos. Solo quedan algunas eh, manifestaciones eh, artísticas, es lo único que, que, se puede, que se puede ver y se puede inferir, digamos. Y eso eh, provocó que, bueno, eh, tres siglos después, en 1870, digamos, después de la conquista de América, se produjera la conquista del desierto y la conquista del desierto chaqueño, digamos. Fue al mismo tiempo que ellos eh, atacaron eh, lo que sería hoy Formosa Chaco y atacaron este, en la Patagonia que estaba en manos de los pueblos originarios, de los mapuches. Y desde ahí, en carne propia, eh, los pueblos originarios de este lado de... de ...de Argentina, de lo que hoy está, está tomado por el Estado argentino... ...y lo que está tomado por el Estado chileno... ...digamos, este, el Hualmapu... ...fue dividido en dos justamente para debilitarnos... Eh, ...también tenemos el caso del, de, del Imperio Inca... ...que fue dividido en cuatro, cuatro países... ...o sea, los países se formaron a partir de la conquista de América... ...y la manera en la que lo hicieron no fue casual... Eh, ...la cordillera de los Andes para nosotros nunca fue una frontera... Todo lo contrario, siguió siendo y sigue siendo un lugar de comunicación, un paso, eh, y está lleno de pasos que, se, que seguimos usando, muchos de los cuales se han, se han apropiado a los Wincas y, bueno, ponen controles, gendarmería y todo eso, pero eh, digamos, para a, a los pueblos originarios, los mapuches, los buluches y los puelches resistieron mucho, resistimos mucho a, a esa frontera, ¿no? y lo seguimos haciendo eh, y bueno, como, como les decía hoy, esto se llama Día de la Diversidad Cultural es un poco este un, un poco injusto también, pero para nosotros porque digamos, diversidad cultural, pero de los que quedamos vivos, porque se encargaron de, de, de hacer desaparecer a unos cuantos, entonces este es una diversidad cultural eh, acotada, digamos, según eh, lo que el Winca logró hacer, según lo que el Winca a los que el Winca logró dominar, matar, destruir. Y eh, en realidad hasta el hasta el quinto centenario, que es 1992. Eh, los españoles festejaban y los argentinos, en, en nuestro caso, ¿no? en el caso de los puelches, teníamos que aguantar a los argentinos festejando el 12 de octubre como el Día de la Raza y hacían desfiles y hablaban de la civilización, del progreso, bueno, de todo lo bueno que tiene la educación huinca. Y eh, al, al ocurrir el quinto centenario, toda la lucha de los pueblos originarios que existió siempre, digamos, porque la resistencia existió desde el mismo momento en que los españoles bajaron a tierra, desde ese mismo, mismo momento existió la resistencia, por eso estamos acá ahora hablando en este programa, si no, <risa> no, esta, okay. no, no, no existiríamos nosotras, no existiría este programa y no hablaríamos, no diríamos todo lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces desde ese mismo momento empezó la lucha y eso quizás es lo más interesante, digamos, de todo esto, decir ¿Qué hicieron? ¿Cuántos mataron? ¿Qué, ¿Qué hicieron con nuestra tierra? Pero, además, decir cómo nos defendimos nosotros, ¿sí? Y cómo los que quedamos vivos, lamentablemente para ellos, y por suerte para nosotros, y tenemos eh, la posibilidad de identificarnos o de, o de, de escuchar, de hablar Mapuzungún, eh, de hacer ceremonias, de estar con nuestras familias, de, ...de revalorizar los saberes que nos dejaron las abuelas y los abuelos... Eh, to, ...todo la, la, el conocimiento que es tan rico, ¿no?... El, ...el conocimiento mapuche... ...tenemos la obligación de levantar la voz... ...y de quejarnos cuantas veces podamos... ...justamente por aquellos que no están... ...por aquellos que, no, nunca, que, nunca lograren, que nunca sabremos, digamos, cómo eran... ...y que son muchos... ...acá como llegaron mucho tiempo después... Tenemos esta posibilidad. Esto hizo que en 1992 se encontraran con un contrafestejo enorme continental y no tuvieran más remedio que empezar a decir «Uy, sí, che, capaz que... bueno, nos equivocamos, hubieron excesos». empezaron eh, Además, la historia oficial eh, decía prácticamente lo que nosotros estamos diciendo. Ellos nunca negaron. Ellos hacían las crónicas y decían «matamos a tantos, hicimos esto, violamos a esta...» o sea, nunca ellos tuvieron este, ningún reparo en decir lo que había sucedido o cómo ellos habían dominado a este continente ¿sí? entonces eh, ahí empezó a haber como un, una movida eh, la sociedad empezó a, a fijarse un poco más, a entender y bueno, así fue que desembocamos en el año 2010 en el cambio de nombre de esta fecha eh, hasta también hace bastantes Hasta ahora, digamos el 11 de octubre para nosotros es el último día de libertad y de los pueblos originarios y el 12 de octubre es el fatídico día en el cual empieza, bueno, todo lo que la represión, la estra, nuestra desaparición, todo lo que sufrimos, digamos, como pueblos originarios y ahora este en estos últimos años estamos hablando de como decía el Damien de el comienzo de la resistencia de la lucha, ¿sí? de, de nuestra lucha bueno, eso quería compartir con ustedes Hola, eh, la escuchaba atenta y, y te iba, me iba quizás circulando una sangre terrible bronca con lo que hablamos hace rato de reivindicar a nuestros huechafes caídos, a nuestras lamien también arrebatadas, caídas y también eh, manteniendo siempre la, la fuerza eh, sabemos que nos acompañan los de nuestros antiguos y eso es lo que nos mantiene hoy vivos para seguir brotando con toda la, con toda la fuerza eh, en la resistencia como siempre se dice la resistencia no es terrorismo eh, y ayer escuchaba que el 11 de octubre de 1886 se unía eh, la Patagonia al Estado Argentino qué indignante escuchar que es el último día de los pueblos originarios, y ellos reivindicaban nuestro territorio como parte del Estado argentino. Eh, bueno, quizás es algo para seguir trabajando, para profundizar quizás en el tiempo, eh, también seguir repudiando eh, la historia supuestamente oficial que se sigue reproduciendo en las escuelas del Estado argentino. Eh, es como mucha información y como te... te bloquea un poco, continuar. Eh, sí, por eso es que desde aquí, desde el Frente Frenten de desde el Movimiento Mapuche Autónomo del Pueblo Mapu, seguimos reivindicando las recuperaciones territoriales, el derecho a recuperar nuestro territorio ancestral, el derecho a volver a la tierra, el derecho a que nuestras autoridades puedan volver a levantarse donde corresponde, en territorio ancestral mapuche. Desde aquí, un abrazo gigante a todas las Lofo en Resistencias. Mari Marichihuevo. Marichihuevo. Eh, les voy a compartir ahora un texto, un texto que está relacionado con, con esto de que conversábamos recién y recordar las fechas. Antes de la entrada del Huinca al Gualmapu en 1883, con la ocupación de la Araucanía, nuestra Mapu estaba llena de árboles ancestrales milenarios protegidos por sus hijos mapuche. Árboles que a su vez protegían al Mapuche, le daban su alimento y refugio. Temu, Gualle, Lagual, Foigüe, Boldo, Peumo, Luma, trigue, foye, Pehuen, Tepa, mañeo, Ulmo y, otros, y muchos más. Estos árboles eran inmensos y anchísimos. Luego de crecer lentamente por siglos, su madera estaba apellinada dura como metal. Era el paisaje del bosque o la selva fría de Walmapu. Inmensos bosques prácticamente impenetrables, eran los que se conocen como la mauiza. La vida brotaba por todas partes bajo esos ancianos vegetales. Esa mahuiza proveía a nuestros bisabuelos y abuelos a, nuestros, eh, a los bisabuelos de comida cuando escaseaban en invierno el fruto de las estaciones de primavera y verano. Changles, Yancoño, Cigüiñes, todo tipo de fruto del bosque era alimento estacional para nuestra gente, para nuestros mayores. De esos árboles es que muchos más mapuches tienen su apellido, Cupalme, de sus antepasados y el propio. De esos árboles, muchos territorios mapuches llevan su nombre, la denominación de Sutugún. En medio de esos bosques caminaron Estraru, Pelontraro, Lintur, Mawin, Calfucura, Quilapán. Esos bosques tenían siglos de ser testigos de nuestra historia. Vieron el desenlace de nuestra resistencia frente al español primero y luego frente al chileno y al argentino. Esos bosques, esos bosques sabían quiénes eran los hijos de esta mapu. Antiguos machis por siempre encontraron la huén para la medicina del cuerpo para sanarle el espíritu. En los menucos, en los esteros, en el lugar húmedo del bosque o en la magüiza siempre había medicina para el machitún, para el lahuentún. Si desaparece el montú, el bosque, se pierde el equilibrio del ecosistema que el mapuche siempre cuidó que no se rompiera. El winca entró con la fuerza a nuestro territorio. Lo ocupó militarmente, lo repartió a colonos, taló nuestros árboles y ganó dinero exportándolos, comercializándolos y vendiéndolos, la misma madera de ese bosque milenario. Décadas más tarde, los colonos los vendieron a latifundistas, los que vendieron a transnacionales, que llenaron de especies exógenas, o sea, no nativas, y así provocó un desastre natural en el ecosistema. En el lapso de un siglo, esos árboles ancestrales fueron exterminados y luego reemplazados por otros que crecieron rápido para su pronta venta y explotación. Así llegaron pinos y eucaliptos. Ahora el paisaje de esta mapu está lleno de plantaciones forestales, transnacionales. Nada crece en el suelo de esas plantaciones, no hay, no hay lagüen, no hay una hierba medicinal, no hay agua. Son desiertos verdes que des decir, desertifica la tierra. A falta de agua ahora los esteros, las vertientes y humedales han desaparecido. Hierbas medicinales han desaparecido. Los hierros, los, los ríos se han vuelto pequeños. Los pozos ya no dan agua. Nada en, en, en algún sector. Flora y fauna mapuche que han habitado esos espacios están desapareciendo por el fuerte impacto ambiental negativo que producen las plantaciones forestales. El agua se va de los espacios antiguos donde había gente. La vida de la mapu ha ido cambiando junto con el reemplazo de las especies arbóreas. Estos árboles que fueron ancestros nunca se tocaron por el respeto y cariño que se les tenían, por la conciencia de que eran nuestros dadores de vida y protectores de nuestros espacios. Esos árboles han desaparecido en su gran mayoría por la acción depredadora del huinca. Exterminar árboles en centenarios y milenarios, exterminar y reemplazar por especies extranjeras. Un siglo han creado, en un siglo han creado un desastre ecológico nunca antes visto. Los ancianos árboles ya no están, se han ido, pero, ahora, pero no han desaparecido todos ellos. En determinados espacios aún quedan algunos, anchos, muy anchos, ancianos. Sus hijos, los mapuche, se encargarán de replantarlos, de favorecer su brote otra vez. Féle y Lamián, que tú, Bogleín, aún vivimos. Eh, creo que sería bueno escuchar un tema musical. ¿Qué les parece? Féle. Emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado iban montados en bestias como demonios del mal iban con fuego en las manos y cubiertos de metal solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar Niets, niets, niets, niets, niets, gozan niets, niets, niets, niets, niets, niets, niets, niets, niets, niets, niets, Unica transitando la tarde frente a comunicación mapuche para ambos lados de la cordillera, con todas sus radios que nos retransmiten. Eh, estamos en el 2944-802315, el número de WhatsApp, al cual nos han llegado un saludito que dice, eh, eh, las estamos escuchando desde el barrio Andén. Eh, creo que es una amiga así que deben estar allí tomándose unos mates a la sombrita de esos perales eh, un saludo desde aquí para Mariana, Nati y Upi eh, eso por ahora May, escuchábamos la canción Maldición de Marinche de Amparo bueno, Ochoa sí, uh -huh. eh, es una canción que bueno, muestra lo que sucedió en México, lo que hablábamos en el bloque anterior y Malinche era una, una representante de un pueblo originario que se alió y ayudó a Cortés a realizar todo lo que, lo que contamos antes, las matanzas, todos los abusos que él tuvo. Pero digamos, ella quedó como traidora, pero hubieron muchos más. Era, era un, la traición estaba a la orden del día y ella quedó como mm, más representativa de eso, de la traición porque estaba con cortés y bueno, fue más visible, digamos. Hay Pero, una, disculpa, hay un documental para re recomendar que se llama Apocalipto, del que fue estrenado en 2006. Quizás ahí van a poder eh, reconocer o ver un poco más en, en, en lo visual y poder comprender lo que comentaba también sobre la llegada de los colonos. ¿Lo repite también. Apocalipto, con Y. Mm -hmm. Bien. ...está en Youtube... ...o ven un resumen ahí... ...y lo van a buscar... ...está muy interesante... Uh -huh. ...fele y bien... ...lo que queríamos traer también... ...a esta tarde de 12 de Octubre... Eh, ...no es tan grata la noticia... ...para la gente que está... Eh, ...aquí resistiendo... ...en ambos lados de la cordillera... ...para la resistencia Mapuche... Eh, ...ya que nos toca siempre... Eh, ...recordar a nuestros presos políticos Mapuche... Así que usted trajo un texto para compartir Feley Es un texto sobre los presos políticos mapuche ¿Qué significa ser preso político? Y un preso político mapuche es todo aquel mapuche privado de libertad y o en proceso Producto de su participación en acciones que apuntan a la reconstrucción del pueblo nación mapuche Entendiendo procesos de recuperación de tierras y/o ejerciendo el control territorial sobre los predios recuperados, acciones de resistencia ante la represión policial, así como las movilizaciones que apuntan a la reivindicación de los derechos políticos del pueblo mapuche. Es un pequeño resumen que pudimos hacer eh, para que la gente pueda comprender por qué llamamos a nuestros presos presos políticos mapuche y los reivindicamos en cada programa y cada día creo de, de un mapuche consciente está en memoria a nuestros presos, eh, los cuales ellos llevan en carne eh, tener que asumir dignamente aquella prisión política cumpliendo los años que les condenan. May, y además está la... cómo aplica la ley el gobierno chileno, ¿no? Porque ellos aplican sobre estas, eh, estos eh, supuestos delitos, la ley que usaba eh, Pinochet con las leyes terroristas por eso son presos políticos también porque ellos determinan que, que, la, que la, las condenas son por eh, participación política que para ellos es delito Pelé -lán. Pelé -lán, bien. Actualmente en el Gulumapu, que es donde están eh, la mayor cantidad de los presos políticos mapuches, en las distintas cárceles, desde de allí hay alrededor de 24 presos políticos, eh, contando nuestro preso político mapuche Puelche, que es el lonco Facundo Jones al cual no nos cansaremos de pedir su libertad hasta que retorne a su territorio. Para esto también tenemos que mencionar una noticia que... No está aún confirmada desde el punto legal, pero que salió el 10 de octubre del 2020, que dice así, Pueblos Originarios, justicia le niega la libertad condicional al dirigente mapuche Facundo Jones Walla. Pese a cumplir con todos los requisitos para acceder al beneficio, la Comisión de Libertades Condicionales denegó de manera unánime la solicitud que había presentado la defensa del lonco. En conversación con nuestro medio, su abogada, Karina Riquelme, sostuvo que la decisión de encarcelarlo responde meramente a un motivo político. Eh, dos días estuvo, re, estuvo reunida la Comisión de Libertades Condicional de la Jurisdicción de Temuco, en donde luego de revisar un total de 154 postulaciones que cumplían los requisitos establecidos por la ley, acogió un total de 47 solicitudes, o sea, un equivalente eh, al 30% de las presentaciones realizadas por los internos de los 14 centros penales, de, eh, penales, centros de estudios y centros de trabajo de gendarmería de Chile en las provincias de Malieco y Cautín. La comisión rechazó 106 solicitudes, entre ellas la que había presentado la defensa del lonco Facundo Jones Wala, dirigente mapuche que cumple nueve años de prisión, condenado por el incendio ocurrido en el 2013 en el fondo pisú en Río Bueno. Según cuentan que quienes presenciaron la deliberación, cuando tocó revisar el caso de de Jones Walla, el defensor penal penitenciario que participaba de la, misma, de la instancia tomó la palabra para argumentar en su favor sin embargo, pese, que, eh, pese a que cumpliera con los requisitos para acceder al beneficio el informe, eh, para, para acceder al beneficio el informe negativo de gendarmería Fue el que terminó sentenciando la suerte del dirigente Mapuche. La decisión fue unánime en, en los cinco miembros de esta comisión, quienes rechazaron otorgarle el beneficio. El viernes eh, 21 de diciembre del 2008, el Tribunal Oral eh, condenaba a nueve años de prisión a nuestro lonco eh, Huechafe Facundo Jones Guala. Desde Frentenewen de nosotros entendemos que ya algunos días antes nos habían avisado que esta prisión preventiva, su situación carcelaria allí eh, en el Gulumapu iba a ser revisada, eh, al cual muchos y muchas estábamos atentos eh, y esperando y expectantes a ver qué iba a suceder con la prisión política. Eh, también muchas y muchos entendíamos que dado el contexto político allí en el Gulumapu, dada la prisión política como prisionero político mapuche de nuestro lonco eh, y teniendo en cuenta también que en este andar de la lucha mapuche nada ha sido fácil, siempre ha sido todo trabado y todo ha sido bastante eh, escandaloso para el lonco Facundo Jones Walla, desde su doble juicio, eh, al cual fue sometido, desde los traslados inéditos, nunca antes visto de algún prisionero, eh, prisionero mapuche eh, desde trasladarlos en helicópteros, en avión de los juicios inmensos plagados de, de mentiras y engaños acompañado también del, del, de, la prensa, eh, de la prensa burguesa de la sociedad rural y el tratado que realizaron eh, el expresidente Mauricio Macri y en aquel tiempo eh, Michelle Bachelet eh, la eh, presidenta de, allí del, eh, de Chile, Gulumapu Así que eh, esto todavía no se confirma, estamos esperando noticias oficiales de alguna manera, eh, de alguna manera eh, o como sea o desde donde sea y desde donde se pueda, eh, ya que todas las formas de lucha son válidas, eh, seguimos pidiendo la libertad del lonco Facundo Yones Walla y de, todos los, y de todos los presos políticos mapuche usted lo ha dicho que muchas veces los presos políticos eh, mapuches o, o los presos mapuches hay muchos presos que son presos mapuches que aún eh, no han entendido de qué se trata por eso es importante lo que usted trajo aquí eh, qué es un preso político mapuche ya que muchos no han entendido que por la causa que están podrían marcarse en una presión política eh, tal vez haría falta un trabajo político allí también en los centros eh, penitenciarios, cosa que es bastante difícil, pero bueno, siempre se creo que se puede avanzar en esto, eh, lo, en esto que es la lucha política también del pueblo nacional Mapuche. Así es, también Bueno, hablando sobre la reivindicación de nuestro pueblo, la reconstrucción y acompañando eh, los derechos eh, que pertenecen al pueblo, Queríamos compartirle la información sobre la minería que se está intentando instalar aquí en Río Negro. Eh, importante estar atento a esto, iba con Anotar, y ver cómo podemos acompañar esta resistencia desde este punto donde estamos aquí compartiendo. Eh, Feley, el 23 del 10 a las 18 horas, charla informativa sobre el proyecto extractivo uranífero amarillo grande en Río Negro que no decidan por vos. Participan. Asamblea Neyen Mapu de Balcheta. Yusara Mastrocola, licenciada en turismo, docente de UNCO. Leonardo Salgado, paleontólogo, investigador del CONICET, docente de UNCO. Colectivo Ecofeminista, 9 de agosto. El proyecto Amarillo Grande pertenece a la minera canadiense Black Sky Uranium y se trata de una megaminería uranífera, posee una extensión de 250.000 hectáreas desde las proximidades de Villa Vegina hasta Balcheta, dimensiones inéditas en Argentina hasta la fecha, e iniciaría su explotación en el 2021. Nos proponemos abordar, abordarlo de la siguiente manera, mirada local de habitantes de Balcheta, consideraciones socioambientales y económicas sobre el proyecto Amarillo Grande, Minería y mujer, la minería desde una perspectiva de género y sus impactos en las mujeres. Así más que nada queríamos compartirles esta invitación para el próximo programa, desarrollar y ver específicamente qué se basa esta minería que se quiere instalar. Así que lo dejamos ahí abierto también, tema minería, muy importante estar atentos, más allá de que eh, cubre esa franja, nos, como lo dijimos en el programa pasado, nos va a afectar a todos. Fela y Sí, el otro día escuchaba aquí mismo La Minga de Alas, un análisis que hacían los cumpas con respecto a, a las zonas donde se, se está generando fracking, minería, eh, que son distintos puntos y cómo hay una visión eh, capitalista de cómo eh, se plantea un mapa de explotación, turismo, negocios, eh, especulación inmobiliaria, un combo muy bueno y un análisis, eh, un análisis muy completo que hicieron aquí y esto es un aporte más a lo que está asomando en cuanto a la mega minería en Río Negro también. Además que el Río Negro, como ya sabemos, Allen es la capital del fracking, lamentablemente. Y lamentablemente también es el lugar de donde llega mucha fruta y verdura que nosotras eh, consumimos aquí. Es una, es una pena, pero está totalmente plagada de, fumi, de... ¿cómo se llama? Agrotóxicos. Agrotóxicos. Agrotóxicos de distintas, eh, de, de distintas eh, variedades que van... Eh, que porque le ponen uno para el bichito, otro para la mosquita, el otro para que la cáscara no sé qué le suceda. Entonces no es uno solo, sino son varios a la misma manzana que comemos y que comen nuestras hijas e hijos. Entonces por eso también yéndonos un poquito del tema, más a lo familiar, es necesario que a nuestros hijos y e hijas les pelemos la fruta, que no coman la cáscara, eh, la manzana con cáscara, por ejemplo, que después, esto es terrible, pero realmente eh, después de pelar la naranja que uno la come así tan libremente, todo ese juguito que sale, ese ácido que sale, es ahí donde están los agrotóxicos, entonces tenemos que empezar a tener hasta ese cuidado lamentablemente. O tal vez esperar también a que lleguen nuestras frutas aquí, en, eh, por ahora, este, que lleguen nuestras frutas aquí en, en el Bolsón, en la comarca, que hasta ahora estaban libres de agrotóxicos. Pero hay que esperar y hay que estar atentos con lo que viene sucediendo porque el panorama es bastante negativo en cuanto a esto. Claro, y ver llegar esta época que estamos a mitad de octubre, también todos esperamos ansiosos en la cereza cereza, noviembre, diciembre noviembre, diciembre estamos uh -huh. todos esperando que es la primera fruta más rica que todos bueno, lamentablemente también los agrotóxicos que están eh, encargando de fumigar esas plantaciones están afectando el día de hoy a las abejas eso he escuchado por ahí, quizás hay que profundizar esa información, pero muy importante estar atento a eso, también de lavar bien la fruta que recolectamos, más allá que sea silvestre, que estén en, en donde sea, es muy importante lavarlos porque está cargado de bichitos y ya no sabemos si es totalmente tan puro como lo, lo comíamos cuando éramos chicos Felé. nos vamos con una tanda musical uh -huh. que teníamos para compartir hoy y tendríamos un tema muy bonito que se llama eh, de Nicasio Luna Así, es. Así está la cosa, amigo. Así está la cosa, amigo. Felipe. Vale. Ik heb het ik in mijn leven niet meer in mijn leven. Ik heb het gevoel dat ik in mijn leven niet meer in mijn Al Ik heb niet meer in mijn leven. Poel Mapu, Bicun Mapu, Gulumapu, Kawi feula, ele teu tokilevtraru, traunculein feula, ele teu toki Así está la cosa, amigo. Defendamos todo el territorio. Lo dijeron los espíritus, debemos recuperar la tierra. Levántense, guerreros, y escuchen nuestro llamado. Ustedes ayudarán en esta lucha, aunque esté oscura y fría esta noche. Tierra del Este, Tierra del Norte, Tierra del Oeste y Tierra del Sur, juntémonos ahora como lo dejó el general Estraro. Epuraki juan kumelai, er langs, kiene rakis juan moet, ta kiene no rubu moet, wee chan tuai in libe, nyala in rakis juan, malon, trem trem leu fu kalafken, kakongo pelian Poel Mapu, Bikun Mapu, Gulumapu, Mapu, in Feula, Eli teu toki levtraru, traunkule infeula, ele teu toki levaru. To Dos pensamientos no es bueno un solo pensamiento hay que tener para un solo camino correcto luchar hasta el amanecer si no tienes pensamiento mapuche si no te defiendes de la represión huinca crecerán los ríos y los mares y los volcanes se enojarán tierra del este, tierra del norte tierra del oeste y tierra del sur juntémonos ahora con Lo dejó el general de entrar. O el mapu Pipun mapu, gulu mapu, kawi mapu, traun pulein feula, Nuestros derechos ancestrales, nuestro pueblo se seguirá levantando. Lonco Huichafe, Facundo Yones preso político mapuche. Volvemos al aire aquí en Frente Neuel... Eh, ahora queríamos compartirle un EPEU. Eh, un EPEU del Zorro y la Perdiz eh, También como para escuchar un poquito de EPEU de, de Para que hay niños y niñas escuchándonos Y bueno, a mí también me gusta Aunque soy una adulta, eh, me gusta Para todo el pueblo Sí, antes de eso quería invitarlas Invitarlos este día miércoles 14 de octubre A las 14 horas eh, Habrá un intercambio, venta de plantines eh, plantas, semillas, etcétera dice el mensajito, frente al puente 2 de abril, el puente 2 de abril está aquí cerquita de FM Alas es el puente antes de entrar bueno, que está en pleno barrio Esperanza y subida al eco barrio, entonces este miércoles a las 14 horas intercambio, venta de plantines, semillas y también dice, no te lo pierdas si no tenés nada anda igual, que algo uno siempre se lleva, algo siempre encuentra así que está buenísimo, esto que está sucediendo que ya es una costumbre igual aquí en la comarca, eh, los intercambios de semillas, intercambios de plantines, ya que estamos en la época de la siembra, está buenísimo. Y también eh, podemos intercambiar entre las familias, amigas y amigos, así que está buenísimo. Pero hacer un aporte a esto me parece re importante porque tiene que ver también con lo que hablábamos hace unos programas de atrás, eh, sobre el trasquimto, eh, el trueque... Eh, mantener viva esto lo que es eh, la solidaridad y también eh, el encuentro entre, entre personas y el conocimiento que se va transmitiendo ahí mismo verbalmente a través de que la otra persona que te está ofreciendo un producto eh, te brinda la información y uno después lo retransmite a las amigas, a los amigos así que eso está buenísimo y para eso tengo un saludo a mi querida Wenui, amiga Elsa querida que siempre me comparte su conocimiento sobre estas tierras, sobre sus plantas y sus gallinas y gallos y su generosidad también porque así siempre es. que la vas a visitar siempre algo te regala, una información te aporta un, un mensajito algo siempre está, así que está buenísimo un saludo también para Elsa y gracias también, gracias Dale. por todo eh, repetimos las vías de comunicación Bueno, dale. 2944-802315. Y el fijo 4493150. Estamos aquí en 25 de mayo 654, la casita alada autogestiva de FM Alas Radio Comunitarias. Nos vamos con el EPU. Ferreira mente. y Les voy a contar un EPU. La perdiz y el zorro. Un día el zorro iba caminando por el campo cuando de pronto voló una perdiz, entonando su particular canto. Al zorro le gustó mucho y le pidió que le enseñara a cantar como ella. Esta le dijo que sería un poco difícil, pues tenía el hocico muy grande, por lo que la única solución era cosérselo. Para ello acordaron juntarse en ese mismo lugar al día siguiente. Mari mari nguru chum laimi mari maigamien la, in cheka kemel kalenimi in cheka kemel kupali mitiakucha akucha kachi foki maitofamuleki niya family katofamulei foki no kul el ni la mi no escucha neño bueno bueno no me como el canto yaguana no rod fe un año su won. Fei room me cum el pela me tun tun el me U wuns, u Y fue así como la perdiz le cosió la mitad del hocico al zorro. Este cantó, pero le salió mal. Entonces la perdiz le siguió cosiendo el hocico hasta que el zorro cantó igual a ella. Terminó de coser, le pidió al zorro que cantara nuevamente para asegurarse de que su canto fuera como el de una perdiz. Al darse cuenta que así era, le recordó al zorro que al día siguiente debía pagarle según habían acordado. No, <tose> Ik heb guru. Guru! Guru! Ik heb een leem in in mijn guru. Ik heb een leem guru. Guru! Guru! Ik heb in mijn guru. ah ¿El caucho ni amas? ¿O están, uh, que yo ayuda a mi el canto al huelú y lúlantañicuyitú? ¡Oilá! Wegga, hoe meekoila jij mij? Teulap, pebil kantoele jij mij? Hoe sta koila? Ha, jaja, m. En nou wat ik nu hou dan, hij fluht. Pebil kantoe ho la jantaté. Fort, fort, somafunche. Así compartíamos un epeo del zorro y la perdiz. May, vamos a recordar también que el 10 de octubre se cumplió un nuevo aniversario de la matanza de Enric, en Rincón Bomba. Eh, bueno, como estamos en un proceso de genocidio, digamos, racista, que comenzó el 12 de octubre pero que no termina, esto se va replicando, digamos, a lo largo del tiempo, hasta hace muy pocos años y se, se, se producían grandes matanzas. En este caso la protagonista fue gendarmería y los las víctimas eh, los Pilagá que lo que ellos estaban haciendo, como ha ocurrido muchas veces con los Mapuche también, es eh, tenían este encuentros religiosos y cada vez se juntaba más gente más gente y eso asusta a los wincas, a los empresarios cuando ven en, eh, que los, cien, los 25 pasan a ser 50 y de ahí pasan a ser cientos ahí a, habían más de mil personas reunidas para hacer una eh, una actividad religiosa ¿no? eh, allí es cuando ellos se armaron y pidieron ...que el Estado responda para poner orden, porque tenían la sospecha de que estaban armando un malón. Eh, bueno, así fue como este, fue atroz lo que hicieron. Fueron por tierra y después un avión este, sacó la puerta y puso una ametralladora y disparó desde el aire... La cantidad de muertos no se sabe, se sabe que son cientos, pero no se sabe cuántos son porque además muchos escaparon y los corrieron y los mataron en lugares eh, alejados, digamos, en, en el medio de, de, las, de la selva, de los bosques y, y no hay forma de... de nadie puede dar este, cuenta de eso porque los mataron a todos, entonces no quedó nadie para decir acá mataron a a tantas personas, a, o sea, mataron familias enteras. Y, bueno, hace muy pocos años eh, se denunció esto y cuesta, costó mucho, y cuesta mucho, digamos. Es un tema que no es atractivo en general, eh, sobre todo porque, bueno, ocurrió en el gobierno de Perón y, y es como que eh, el, el poder, digamos, tiene sus fauces largas para para agarrar a los que quieren dar cuenta o mostrar estos temas, ¿no?, que ocurrieron en, en un gobierno que supuestamente era para el pueblo, que supuestamente se ocupaba de los pobres. Y cómo explican, digamos, esta matanza, y no solamente la matanza, sino que eh, los, las personas que murieron, los, los muertos, quedaron ahí en el lugar que murieron, y ahí mismo hicieron pozos y los quemaron. Eh, son atrocidades muy grandes, son este, formas muy, muy este, violentas y crueles, digamos, de tratar a las personas, eh, a los cadáveres. Que eso para, bueno, para, para los pueblos originarios, para es muy, es muy triste. O sea, nosotros no, no, no tratamos así a nuestros muertos y, y por eso fue tan doloroso, digamos, para los Pilaga lo sucedido. Hay un documental que se llama Octubre Pilagá, que cuenta eh, cómo después de tantísimos años, recién en el 2003, el documental es de 2003, se pudo ir, pudo ir un grupo de, de antropólogos, de arqueólogos eh, y tomar muestras y eh, relevar ¿no? la cantidad de muertos que podían haber en algunos de los lugares que encontraron esos muertos sobre todo en ese lugar donde estaban todos reunidos, allí está la mayor cantidad de muertos, pero después hay muchos lugares porque al dispersarse y, y a la gendarmería, al correrlos, al, al este, buscarlos, eh, murieron en otros lugares que no, fueron, no pudieron ser ubicados. Pero bueno, ahí relevaron cientos de cuerpos, eh, sacaban este, huesos eh, y bueno, se hace un estudio para ver si eh, digamos, a cuántas personas pertenecían esos huesos de dos dientes eso es lo que quedó de, de los Pilagá cuando, fueron, cuando fue gendarmería y de cómo eh, la la la que hizo el documental contaba ¿no? que le había tomado eh, testimonio a los que quedaban vivos porque ocurrió en 1947 hay muchos eran chicos... ...y es más, hay, eh, o sea, se le, puede tom se le tomó también declaración o testimonio a los que no eran indígenas... ...a los huincas, que vieron y que cuentan... ...sí, vino Gendarmería, pasó esto, pasó lo otro... ...allá mataron, allá mataron... Y, ...y por eso pudieron ubicar los lugares en los que estaban los muertos, digamos... ...y... ...sí, cientos son, cientos... ...pero este, todos los cuerpos no, no han podido ser retirados, o sea no se les ha podido dar sepultura eh, empezó una causa penal que todavía continúa que no tiene resultados y que hace que, digamos los cuerpos sigan estando guardados en un cajón ahí en tribunales y, y hace poco falleció el último que podría haber sido imputado por este hecho delictivo aberrante, digamos que era el copiloto creo que era Así que, uh -huh. bueno, es una causa, digamos, olvidada, perdida, que replica una vez más lo que hablamos siempre, ¿no? Eh, el genocidio, las matanzas. Quizás también se puede agregar que fue el último que se podía imputar, pero el real responsable de esta matanza es el Estado argentino nuevamente hacia un pueblo eh, preexistente a Argentina. Entonces es importante rescatar eso también, más allá de que hay manos hacedoras de, de, estos, de estos mandados, eh, realmente hay un responsable y el Estado argentino nuevamente. Sí, por eso hace un par de semanas o un mes más o menos ocurrió una matanza parecimilar. En 1924 ya no quedan vivos los responsables, entre comillas, y el Estado tuvo que tiene que pagar millones en compensación por esa... ...por esa matanza y tuvo que reconocer, digamos, el delito. Eh, así que sí, el Estado es responsable y el Estado es el que se tiene que hacer cargo... ...de, de, estos, de, estas, de, de estos delitos atroces, de esa humanidad que no prescriben. Es la gran deuda del Estado argentino, tanto el chileno, hacia los pueblos originarios preexistentes. ¿Y cuánto derecho hay a rebelarse de los pueblos originarios? ¿Cuánto derecho hay a recuperar nuestro territorio? a volver a encontrarnos con nuestra gente. Esto es un derecho eh, que se está siendo siempre, negado, judicializado y perseguido por parte del Estado chileno y el Estado argentino en este caso. Así es, así que les mandamos Fentrón Nehuen, también allí a los pueblos del norte de lo que hoy se comprende como Argentina, donde estaría ubicado el pueblo Pilagas. Bueno, vamos a compartir un temita musical también eh, en Zumbún, eh Tenemos un tema muy bonito eh, que se llama Porque Soy Moreno, que también lo hacen los huerquenes del amor, que son un, un grupo chileno, un grupo mapuche, un grupo de resistencia mapuche, que, que, que estuvo aquí acompañándonos en febrero pasado eh, eh, dieron un espectáculo muy lindo estuvo aquí en bolsón y estuvo en bariloche eh, compartiendo su música entonces escuchamos eh, porque soy moreno pero en mapuzungún y cantado por Pichi antufameu <risa> Ni elan kero fei me wa ye ke winka. Ni elan kero fei me wa ye ke winka. Ini u me kimblai choni kupaninche. Ini u me kimblai Taniko kupaninche. Tani kufi moeny foi. foi. To Silkatu Beninche, <speaking in> Silkatu Mewelune, we became on Ik ben de mijnauw, igualito que mi maiman de pelo, chusu, y los ojos chinauw. Unico de la tierra, pero que vuele la ciudad. Pobla frera fue la partera de mi identidad. De pasa que mi canto va fald en pavimento. Pero bajo el cemento está la baju de mi acentro. Despertando el kibbu que llevo dentro. Recuperando el peyentum, lo profundo desde mi pueblo. Sacándome esta cristiandad. Comunicando en comunión, como lo hace mi comunidad. Ik ben niet moe, ik ben het het het De mi mamudo que niepe un mal vene un cañón, se suda, hay más cemento prigué, que se puede baigó, Chanque ni Ruda me saluda, si un que wilki no falto de cabro chico, sopa de amor, educación chilena yo negó, historia de aquí, la banca en futura, el término te plegó y no borró Como galvarino vengo yo, no cortaron las manos, pero con lingüe me colocó Zijn brando resistentie op basis van echte libertad. Zojuist een massa in medio de mi tierra. Me fundo yo con ella mirando a la estrella. Waar we nu de pape tuwelei, we shan. Komt dan je fusie, lefoolmudoi malan. Dan je shaudri pa in awe. Dan je lokevilla na hoe het feit, hoe het me fuietien. Feula, Fentren, Nehuen Bueno, aquí volvemos al piso de Fentren, Nehuen, Comunicación Mapuche y Estábamos viendo información que nos acaba de llegar Así que, ¿Lamien lo quiere compartir? Feula y Lamien Aquí nos acaban de enviar eh, un, eh, un audio, también es un audio, pero también tiene un texto que dice En el día del respeto a la diversidad cultural, debemos entender que los pueblos originarios luchan incansablemente para reivindicar sus derechos a una sociedad hipócrita, donde hacemos actos y, y luego los matamos por la espalda, como a Rafael, Nahuel y M. Entonces piden justicia al pueblo mapuche, justicia al, a la mien Rafael Nahuel Yen. Este, vamos a compartir un audio. Soy, Ana, soy la tía de Rafael Nahuel. Que para hacer saber también a la sociedad, hasta aquí no tenemos justicia con Rafael Yen, que lo mató el Estado, el Estado sigue ausente, sin responder que se eh, van hasta hace años y no tenemos justicia por mi sobrino Rafael Nahuyen. Que el Estado sea responsable del asesinato de mi, asesinato de mi, asesinato de mi sobrino Rafael Nagoñé y que acá nosotros estamos luchando por, un, por una recuperación territorial y aquí fue donde mataron a Rafael Nahuyen. Quiero justicia por mi sobrino, quiero que el Estado cumpla por el asesinato de mi sobrino, que Pinto se preso, que ya no ande más por la clase libre y también pedir a, a, al Estado que se haga responsable y a la gente decirle que acá el lugar no se negocia y no se abandona. Acá nosotros es una comunidad y vamos a seguir luchando y vamos a seguir peleando. Bueno, escuchábamos aquí un audio bien cortito pero conciso pidiendo eh, que el Estado se haga cargo del asesinato de nuestro Lamien ...Huechafe Rafael Nahuel yem asesinado por la espalda, asesinado por el Estado argentino... ...con un, con un, con un personaje como es Pintos, eh, que está libre, que, que anda entre la gente... ...que aún eh, el Estado no ha podido encarcelar, ya que es cómplice de este asesinato... Así que desde el Lofla, que las kenguincul Mapu escuchábamos un audio de la Lamien Mariana Huel. Así es, también le vamos a compartir que todos los viernes de 16 a 18 horas, en un programa mapuche también que se llama Petú Huechatuaín, en FM del barrio 89.1, eh, por la web se puede escuchar en escuchanosonline.com barra del barrio 98.1. Es una, un programa mapuche también desde allí, de la ciudad de Furiloche. Fue también sí, comenzó la semana pasada, así que es un programa también que se suma a la información y a la difusión eh, en el Gualmapu sobre la, sobre la lucha de nuestro pueblo ancestral mapuche. Fue Bueno, ya estamos a casi hora de cierre, ¿no? May. Fue Mien, Bueno, vamos a, a agradecer este aire que nos ha compartido FM Alas aquí a Frente a Neuen. Eh, estamos en el tercer año de de nuestra de nuestra transmisión con bastantes dificultades, ya que hemos tenido, hemos sido como interrumpidos por distintas situaciones que han que han suscitado también aquí en la radio, pero estamos eh, firmes, estamos de pie. Eh, estamos vivos, que eso es lo más importante, y estamos siempre con eh, mucho neguén para continuar en este camino difícil eh, del Weichán, de la lucha mapuche, de la recuperación de territorios, de nuestro pedido incansable por la libertad de todos los presos políticos mapuches, por la libertad del lonco Facundo Jonesuala. Eshuala. También eh, pueden visitarnos en nuestra página eh, red, eh, red en apoyo a comunidades en conflictos MAP donde allí también nosotros subimos información de todas las comunidades en conflictos de todo lo que va sucediendo también pueden visitarlos en nuestra página de Facebook de Fentanayuen y eh, escucharnos eh, aquí lo más cerquita en Radio Fogón en Radio Sudaca eh, allí del otro lado en Radio Currup en Radio Picunche, Quilicura Chaltumay rumé mañana, comezungun, epulamien, chaltumay rumé mañana, fachantu, peucayal. Bueno, nos despedimos, entonces peucayal, nos vemos la semana que viene a las 14:30. <risa> 15:30. <risa> 15:30. <risa> 15:30 a Muy bien, 17 horas aquí en frente de Peucayal. Peucayal. Felicidad Exigimos la libertad de todos los presos políticos mapuche fentren eh, Newen, Futapanko, Tañi Longko, Tañi Lamien, Tañi Wenui. La lucha continúa, viva la resistencia, la autonomía y la autodefensa. Abajo a la tifundista fuera de Guelmapu Mapu, libre. Fela y Lamien. Peucayal. Mari Viva la resistencia. Orgullosos por lo que fuimos por lo que somos y por lo que seguiremos siendo si no nos rendimos, si no nos rendimos ante el genocidio galopante que avanza a pasos agigantados sin medir consecuencias, si no nos rendimos ante tanta maquinaria aniquiladora de sueños, de esperanzas. Si no nos rendimos ante el imperio del despojo, de la usura y de la muerte. Ya, ya, ya. Hace más de 500 años nos levantamos que no gachamos el dueño frente al güey que el mismo que muchos nos ha robado. Para poder callarme no bastan las armas ni las balas porque yo traigo el newell de mi caballo y de mi lanza. Hermano, escucha el año que mambo que nos prepara para poder hacerme frente al extranjero que ya no para. No te dejes a meter esta 30 mentira del que te engaña guíate por tu newell y la fama al que te acompaña. La de nuestro pueblo nunca ha caído, con la fuerza y corazón siempre existir. Bajo represiones hemos dado la batalla Yo soy Mapucha, resistiendo vaya donde vaya Levantando mi cultura, vida en los corazones Junto con mi azucona, yendo muy caladrones Pero paso a paso yo me he mantenido firme Bajo los yugos del gobierno nunca voy a rendirme Nuestra resistencia es memoria de nuestra gente De los caídos en la lucha y de los que aún siguen presentes Aquellos hermanos que han sido humillados Por su patrón en un trabajo con un sueldo mal pagado Pero la sangre más fuerte como el torrente de un río Nuestra resistencia enfoca todo lo que hemos sufrido Cuando se para que no nu generaciones, we sobre lo que hemos vivido, over de discriminaciones. We hebben het over de overheid. We hebben het over de overheid. We hebben We hebben We hebben We hebben We hebben We hebben de Guerrero, estrategia y convicción y a nuestro batallón. We maken puinhoop leef in tijging. We in tij. We zijn er woon in We zijn voor een en wij We zijn in tij. We We zijn er woon in We zijn er woon in We zijn in We zijn er woon in We zijn in We zijn er woon in We zijn er woon in We zijn er woon in We zijn er woon in We zijn er woon in We zijn er woon in We zijn We zijn We zijn We zijn We zijn We zijn We zijn We zijn We zijn We zijn We zijn We zijn de resistencia, pueblo en vigencia, sangre tierra fuerza la cultura y la creencia Lo que ha mantenido nuestra gran presencia, mapuche nuestras tierras, mapuche nuestra cultura, <música> Ik ben een vriend van Villa Manque. Ik geef het micro voor het scenario dat we vinden. Ik Badassa, evangelisatie. Es lo que pasa con mi gente, con el pueblo, nación. Resistencia, mapuche, es lo que hoy no para. Porque la fuerza de nuestro pueblo o ninguna, ya se compara. No tengas miedo, peñis, alzar la voz y sientes rabia frente al sistema chileno. Coyate contra tu maza. Mori Chueo, cuyas venceremos. Y nos levantaremos como un solo pueblo. Lucharemos rápidamente, afranzaremos, mostraremos el Neuwen. Wichatwei, con un buen y la fiel. Resistencia, es lo que se ha vivido muchos años. No volveremos a aguantar y sufrimiento y engaño. Nuestra gente mapuche, maar we de verhaal de we hier hebben. En we hier een een een een een Este canto de resistencia somos el canto del Chegol. Levantamos nuestros puños al llamado del curculo rompiendo fronteras como arao en la tierra. Fue el mapu, por los mapus se levantan en la guerra. Un pueblo fortalecido no el recuerdo de la historia. Aunque construido cuzca para borrar nuestra memoria, la cual mantenemos siempre vive con mucha conciencia. Nuestro puño se levanta firme a la resistencia. Tierra, cultura, justicia y libertad. Nuestra lucha, vida o muerte, igual vamos a recuperar, resistiremos un pueblo orgulloso, no nos van a doblegar El camino se ah, que con ah, de momento ah, dolorosos ah, Estado ah, racista, ah, y en ti No impediré que el mapuche resista, resista, resista, resista. John, Bellefemi, the Kazoon, him. Que chilenización, que civilización, el mapuche no carece de cultura, es nación, así que escucha huica y comienza a sumirle a la nación, mapuche no paro de resistir, sabe vivir, aprendió a combatir en medio de injusticia, mucha corrupción, mucha marginación, falta de igualdad, crímenes difusos, avalados por toda su Nos vendrá a ofender ¡Un! Ningún carabinero se tendrá que esconder Ningún empresario nos podrá comprar ¡Un! Ningún cura pedofilo nos va a transformar Con mi huiño me con la dureza De una piedra con ¡Un! la fuerza del verde árbol Y con mucha pureza Demostremos con su peña y nuestra resistencia Ya que ningún caraboz olvidaría mi ascendencia De 15.30 a 17 horas Regresa Se, buen. Comunicación, Se buen comunicación Mapuche Estaremos compartiendo Noticias del World Mapu. Epeu Relatos antiguos Música Escuchanos por FM Alas 89.1 Radio Comunitaria <tose> Huehuaympulamien Marichueu Yo, <tose> yo,